A ver si podemos hablar de otra cosa que no sea de fútbol A ver si nos podemos eh, Escapar un poquito de esta realidad eh, Que nos acecha de esta realidad De la que nos separan solo 45 minutos sí. eh, Por un ratito ¿Quiere Pablo? Por bueno, favor Vamos a hacer un esfuerzo Mex, ¿Cómo te va? Gracias por atendernos, loco Bien, el esfuerzo lo voy a hacer también yo sí, sí. Con todos vamos a hacer una cosa inútil Algo totalmente inútil que no interesa a nadie Pero adelante <risa> y Nosotros lo venimos intentando hace una hora quince ¿eh? Hablamos de lo nuevo Hablamos Hablamos de ADC, de, de Michael Jackson, presentamos el nuevo disco de Flaming Lips, hablamos de las empresas, de cualquier boludez, ¿viste? Pero no podemos escapar. No. Volvemos a eso todo el tiempo. Mm. Es Exactamente. increíble, Exactamente. pero bueno. Es inevitable. Bueno. Es que, es que vos también podrías haber hecho, qué sé yo, un, eh, sí, claro. un programa sobre la historia de, de Bielsa, una historia sobre la claro. historia de Maradona, claro. ¿no? Vas a hacer una historia de la risa. Claro. Eh, vi tu programa, te quedó muy bonito, metiste otro gran programa en la historia de la televisión argentina, loco, te lo queremos decir también, ¿eh? Pero, bueno, eh, qué lástima, porque no, no es algo mío, este, inventado. <ríe> es, que, es que no queríamos hablar de lo malo que eran los anteriores, queríamos hablar de este que te levantó un poco la carrera. pero. Sí. <ríe> bueno, pero en un punto sí, también, no, sí, eh, en un punto se, se nota que, que, que hay mucho material de archivo, que la gente de canal te llama para esto, pero sí, sí. Eh, me, me gustaba también que seas vos la persona que cuenta un poco de qué va la historia de la risa en, en nuestro país, ¿no? Bueno, gracias. Este, no, me llamaron los de Canala. Yo ya había... algunas veces... a mí Canala siempre me gustó mucho ese canal. <coughs> Está bueno las cosas que hacen. Y, y me llamaron para conducir esto y, este, y, ahí, y ahí estuve. Y um, a mí me encantan los cómicos y me encanta este el humor argentino, con todas sus variantes, todas las cosas que fuimos viendo, que yo vi, yo soy ya un hombre mayor, ¿no? Tengo, cumplo ahora... No, eh, si querés eh, no me, lo digas. cumplo 49 años. 49 años. No hay problema. Entonces yo nací en el 60 y conozco los humoristas de los 60, los 70, los he visto... Este, en todas las épocas y diferentes tipos de humor y a mí me encantaba y, y consumía mucho los programas de humor entonces este me llamaron para hacer esto y me encantó y, y la verdad es que lo disfruté mucho también anoche viéndolo Sabés que anoche yo miraba el programa y pensaba en, en toda la data que nos perdimos los que somos más jóvenes también ¿no? y que este programa viene a mirar para atrás y hacernos reír de los que no nos reímos Eh, sí. ¿no? eh, sí. veía un tato más viejo ¿no? por ahí los, los que nacimos en los 80 es como que, en el que su, la última parte, la última parte sí. que está buenísima también pero sí. bueno ver a, a su guionista Santiago Varela bueno sí. hablar un poco de, de la historia ver ir un poco más atrás eh, en el humor también estaba buenísimo ¿no? Sí, sí sí sí está bueno para conocer y todo y además este te vuelvo a decir las cosas que uno veía yo veía a Juan Verdaguer por ejemplo era un humorista increíble, muy original, más este, tirado a lo que sí. es el humor este, eh, Yankee pero tengo que decir que, que desde Olmedo, Porcel, eh, Jorge Corona, Biondi, Pepe Arias, qué sé yo, ves tipos que no tienen nada que ver uno con el otro, y que hacían este humor, pero muy original, muy buen humor de acá. Me gustó el programa que no va solo bueno al humor sí. televisivo, sino que bueno in, indaga eh, un poco en eso en la, las publicaciones, eh, sí. también eh, hubo como muchas citas. Bueno, el, el de ayer o este primer programa tuvo que ver con el humor político, político ¿no? Político, claro. Eh, ¿De qué van los, los próximos eh, programas? Está... Hay de, de humor verde, ¿no es cierto? El, el humor picaresco, este, hay el humor blanco, así más naif, más este, como era Pepe Biondi, ¿no? Por ejemplo. Eh, después este, ¿cómo era que habían denominado a los, a los eh, es políticamente incorrecto, digamos una cosa así, el término, del humor que qué sé yo, lo que es el chachachá y este, el absurdo? Bueno, se, va, se va, va yendo, se va se unificaron, son 10 programas, este se clasificaron así lo, lo, por distintos distintos tipos de humor, este, se fueron haciendo los programas. ¿Y cómo ubicas eh, los programas de humor en los que tuviste participación, como magazine, medios locos, laboratorios, cha cha cha, dentro de la historia de, del humor en los medios? eh ya separándote ¿no? De, de, ¿Eh? de tu función separándote un poco de eso digo no porque estaba estaba pensando en eso ayer cuando eh, cuando veía el programa te veía vos también ahí como en un punto eh, tomando, parte de, eso, tomando claro. parte de eso pero diciendo yo de lo que yo me cagué de, de risa un montón con, con cosas que, que hiciste también ¿viste? claro sí, sí. Bueno, qué sé yo, estoy más como conductor y espectador y más allá que se van a pasar cosas de... Se va, se va a tratar el forfai, cre... el forfai, sí, el forfai va a estar que está dentro del humor blanco, lo pusieron, no sé por qué, pero bueno. este Ahí te das cuenta que yo no decido. Claro. <risa> te decía al principio. Vos la boludez del comienzo y del final, ya. <risa> <Claro, ¿sabes? claro. risa> Después no sé, ya me me Claro. Eh. Y... Y, bueno, qué sé yo, me pusieron ahí, ¿no? Yo creo que sí que, que, que es el humor absurdo e ingenuo, pero la verdad que haber formado parte de... de yo yo, yo la, no, nunca tomé conciencia mucho de, de las cosas que, que hice, o, o, y más de las que voy a hacer, ¿no? No, no tomo conciencia, y menos en este momento hablando con ustedes, porque no... Las cosas vinieron solos, yo, no, yo no pensaba dedicarme a hacer esto, ¿no? A, yo, yo soy músico, me iba a dejar a hacer música y me, me encontré por accidentalmente haciendo todo este trabajo que por ahí ustedes hoy lo celebran y, y, y, y lo ven y comentan como formando parte de una cosa así, siempre bien consciente de todo eso. Igual eso es como muy noble y, y en un punto... <risa> estaba pensando en que vos decís eso, sos, sos músico y, y nosotros recordábamos lo de, lo de Cha Cha Cha recién y cómo terminaban con la Hollywood ahí sí. haciendo canciones, cuando hiciste tele y te disfrazaste si se quiere de, de conductor, periodista, sí. lo hiciste con humor y, y defendiste lo de la música en el vivo, o sea que todas esas pasiones se fueron como complementando sí, en un punto. Sí, sí, por supuesto, por supuesto y, y, y por suerte, ¿eh? me alegro por dónde se dirigió mi vida, pero pero sí, las disfruto mucho y defiendo muchas cosas eh, hasta el día de hoy, ¿no? De eso que decir, es la forma de, de tratar las cosas, de hacer siempre artísticamente oír una idea, como es este, este último programa que hacía el laboratorio de Armebú, que, que siempre es tratando también de, de mandar algún mensaje o algo, alguna injusticia, como es el, todo el, el asunto de la salud. O, ...o el tema de las prepagas, o el, todo ese negocio y, y espantoso que, que, que todos, este, for, digamos, de alguna forma estamos perjudicados en eso, que es la salud. Este El Forfire era lo mismo, el Forfire era, era, era un programa también donde hablaba sobre la opresión y hablaba así las diferencias sociales. O sea, siempre dice por eso por ahí me veo más relacionado con un humor político desde algún lugar... Pero siempre que tuve la oportunidad de poder tocarle el culo a la bestia, algo, este, ahí, ahí estuvimos. Y me gusta eso. Por ahí en, en desentono con lo que debe ser la televisión. Pero bueno, siempre hice eso y siempre hubo espacios para eso hasta que no existan más, qué sé yo. Eh, ¿Por qué se terminó laboratorio Laboratorios La laboratorio se terminó, por un lado, que es por el, el tema de, de, del fútbol, que entró en Canal 7, que tomó 20 horas de programación de... ...del canal, que después no sabían cómo meter los programas y eh, ubicarlos en otro lugar... Y, ...y bueno, ahí terminó terminó este DormeBú... ...pero después, qué sé yo, espero que el año que viene este, quieran hacerlo de vuelta... ...o haremos otra cosa, también estoy por empezar otras cosas qué sé yo, Son, lo, lo, las cosas tienen su, su tiempo, que puede ser... Nunca sabe, uno sabe que empieza, pero no sabe cuándo termina. Se te nota como más relajado, más tranquilo. Me imagino que estos últimos meses, años, habrán sido más vertiginosos pensando en la cantidad de tiempo que tuviste, bueno, en un programa diario, sí. eh, el grupo, lo de los PELS también, que la, la televisión por ahí te come un poco la cabeza, ¿no? Sí, eh, ahí hay, hay, hay bastante desierto lo que estás diciendo. Así que yo estoy en un momento así como... ...vacacionando te diría... ...porque estuve bastante quemado... De ...todo este tiempo, cuatro años... ...seguido sin parar... Eh, ...el año pasado hacía... ...los PELS, tres horas a la mañana todo lo que implica, ustedes lo que saben, eso, producir... Sí, Pablo y yo somos actores, aparte acá, de una telenovela muy muy famosa en Rosario. <risa> no, nah, bueno que vamos a saber, pero bueno, No, sí, no como... saben lo que es producir un programa. Ah, sí, sí pero no. La mañana lo producía y, y, y hacía todo y me tenía que leer cuatro diarios y este, estar eh, informado de todo, claro. porque era periodístico, y de ahí me iba a la, a la una y media... Terminaba la una y una y media estaba grabando los peces hasta las nueve de la noche. Eso todos los días. Claro. Entonces, este, sí, estoy cansado. Estoy agradecido. estoy. Aprendí un laburo nuevo que es hacer este ese tipo de televisión. Eh, comedia, donde por ahí uno siempre se, se burló de, de ese tipo de tele. Y eh, me encontré haciendo algo que me parecía imposible. Estar con la Arana, la Bunelli, qué sé yo. Aprendí mucho. Pero ya estoy, estoy palmado. ¿sí? Claro. Pero por suerte terminó. Por suerte por un lado terminó Ah, y por cierto sí. terminó bien también se ganaron un montón de premios lo veía a la gente le sí. devolvía cosas ¿viste? también podrías haber estado quemado y no lo veía nada decían una mierda ¿viste? Decían, claro. dejé mi vida en esta claro. porquería de tira claro sí. el otro día eh, vino a tocar Franco sí. Fontana Rosa acá con la mujer barbuda y, y también no es que estaba así como oh, bueno no laburamos más", pero es como que tiró que dijiste bueno muchachos vamos a empezar a grabar disco nuevo vamos, vamos a vamos a tocar más es como que Le, tus amigos van contando que naturalmente las cosas se van dando así también como vos lo decís digo. sí sí sí se fueron dando así y por suerte hay suerte y uno puede estar haciendo lo que a uno le gusta pero sí y ellos me me hace cinco años que me acompañan en distintas cosas y este y un grupo grande de gente además de los músicos de, de actores de productores que hace bastante que laburan conmigo de hace años de años y siempre tenemos un parate, pero en seguimos, enseguida pasa, aparece otra cosa y hacemos otra cosa, sea, teatro, sea, radio, sea, no sé siempre hay, hay alguien que, que que, quiere, ¿no? todo esto uno tiene que encontrar el novio, la novia sí, sí, eh, sí, que guste de uno y y cuando no es así hay que irse, punto. Claro, eh, así que andas con ganas ahí de, de agarrar de nuevo canciones y hacer nuevos discos también. Sí, tengo ganas. Ahí me llamaron de Rosario para ir a, a, a tocar. A... ¿Y por qué no te vení? ¿Por qué no te venía sí, a vacacionar un poco acá también? No, la ¿Eh? Sí, la verdad que sí y, y siempre, y estuve pensando bastante irme por allá y, y porque me encanta, me encanta y he ido muchas veces no a hacer a tocar ni nada, a, a estar ahí con la gente, amigos que tengo en Rosario, y este, porque me encanta, me gusta mucho, así que voy a ir pronto, me, no, pero me habían llamado para ir a tocar, este, pero no, no ahora tendría que ver qué quedó eso pero vamos a ir bueno, seguro a tu agenda, loco eh, <risa> eh, estás tan relajado que ya ni te acordás lo que tenés que hacer ponete un poco las pilas porque eh, ponete un poco las pilas Che, querés que cortemos esta charla que no le importa a nadie ¿Eh? <risa> no, no, no, porque es como la previa del fútbol en claro. empieza el partido tengo que estar atento ¿a dónde lo ves? en casa ¿armaste algo? ¿tenés algún ritual? ¿llamaste amigos? ¿haces no, alguna o no? va a venir el amigo eh, Lalomir. ah Va a estar acá... Eh... Qué lindo programita está haciendo ahí el en Encuentro, Lalo, ¿eh? Sí, Encuentro no en el estudio, ¿lo viste? No, no lo vi. Ah, bueno, no, te digo para que miratelo en YouTube, algo para tener algo de batalla. Y el, el, el, lleva el... algunos músicos ahí a los estudios Guión sí. y, y, y tocan ahí en el estudio y hacen una entrevista. Hasta ahora salieron dos, uno de Fito Paez. Sí. Eh, y el segundo me perdí, pero de un... Rubén Juárez. Eh, Rubén Juárez. Ahora me contó, ahora que me decís me contó. Sí, estuvo ah. buenísimo. El de Rubén Juárez está, estuvo genial. Me llamó este Lalo. Y, y me dijo, contame el todo el programa el, el, el, este, el, la historia de la risa. Sí. Qué raro, dije yo. Qué, qué, qué aburrido, ¿no? invité a un amigo y empezaba a contarle todo un programa. Pero bueno, tenía ganas. Y, y ahora que me contás cómo es el programa de él, eh, voy a quedar 10 puntos. Pero ah, hablen, ah, de otra eh, hablen, hablen de otra cosa, hablen de boludeces, no hablen de laburo. No, no es... por eso me pareció eh. raro. Claro. <risa> Diga eso, digo, raro. Ya que lo nombrás a Lalo, sí. eh, ¿cuánto tiene que ver con el humor en radio, lo, lo que hizo Lalo? Sí. Bueno, vos estuviste del lado de, de Castelo también. Sí. Eh, gente, que, gente que le hizo mucho bien al éter, ¿no? Sí. Sí, Lalo, bueno, es un creador, es, eh, marcó, marcó, digamos, todo, todo, no sé, ustedes haciendo radio de, deben haber tomado cosas, todo el mundo ha tomado cosas de, de Lalo, es un capo, es un, es un genio. Este, todo lo que fue la, la rock and pop al principio y después. Radio es, Bangkok, por ejemplo, en su momento fue. Radio como... Bangkok, pero animal de radio mismo, o, o lo que hacían del Plata, este, con DNA M. Un, un capo, la verdad que yo aprendí mucho, con yo estuve dos años con Lalo en, en Mitre a la mañana y aprendí muchísimo, además de habernos hecho muy amigos, este es un capo, es, un, es, es, es hay, hay, realmente sí, creo que, que ha hecho, ha logrado cosas, bueno de ahí surgió Peña, ¿no? Con, con, con Lalo. Sí. Eh, mirá lo, mirá lo que era. Y Peña era, era un comisario a bordo que él, Lalo viajaba en avión y lo escuchaba siempre que agarraba el micrófono del avión empezaba a decir boludeces y este y se cagaba de risa toda la, la, la tripulación, ¿Sí? todos los, los pasajeros, todo, y, y lo quiso conocer y, y bueno, y se lo, se lo llevó la radio. Este, ¿La todo Es un fenómeno. Es un campeón. Eh, creo que hablamos la semana que viene con Lalo, así que avísale. Sí, <risa> eh, no tiene nada más que preguntar. Eh, no, no, ¿querés que sigamos hablando al pedo? Vos tampoco podés más de la ansiedad entonces. Nosotros estamos hablando al pedo acá de boludeces. <risa> Falta media hora. No todavía. sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer. Aparte, vos viste cómo están los pibes de Fox, están allá, Víctor Hugo está allá, hace sí. programa de allá. No sé, Hablan... estoy muy nervioso. ¿Qué porque además, todo, todo puede llegar a suceder cualquier cosa. Y, y eso es maravilloso, Son, es el destino, es el tiempo que en, en breves minutos puede cambiar totalmente. Sí la historia de, de muchos señores que, que dejan su vida en eso y, y muchas mujeres también, ¿viste? porque sí. también ellas si no le importa mucho se tienen que fumar la, la sí, historia. se tienen que fumar al marido claro, ¿sí? claro, es, compli claro. es complicadísimo eh, justamente en la historia de la risa el fútbol tiene mucho lugar en la historia del humor argentino y los sí. cambios de humor tienen, eh, es así, ¿no? estamos estamos ante eso, ¿viste? dos tiempos que definen nuestro humor sí, <risa> una sí. parte del humor, sí, ¿no? sí, sí, es así es así, yo no, yo no, la verdad que a mí me gusta el fútbol, soy del rojo y esas cosas, pero, pero no, no con la pasión, yo lo veía el otro día a Logro Fabiani salir de la cancha y la gente le insultaba y yo decía, ¿para qué vas allá a insultar a todos los jugadores de River? Por suerte ganó el rojo, todo bonito ¿no? Pero, ¿por qué? Digo, qué, qué, qué locura, ¿no? Qué locura, pero bueno, hay una necesidad, debe ser una catarsis, algo que la gente, te, como decís vos, ahora termina el partido, termina desgraciadamente ni lo me mencionaba pero para que termine mal este uh, tenés que aguantar a todo toda una humanidad claro si termina mal eh, no ves más un partido con lalo ¿no? y <risa> no, eh. sí, esto entre nosotros no, no claro, nos termina mal, por por que, se termina la relación seguro se termina, se sí, termina, sí, sí, porque no, eh, indudablemente no me dio nada <risa> Mex, te mandamos un abrazo, que bueno. estés por acá en breve. Trae tus canciones eh, y, y disfruta de estas vacaciones. Bueno, eh, mini vacaciones ahí. Bueno. <risa> un abrazo, Mex. No, no, no, no. Mex Urtiberea un campeón. Un campeón. Sí, eh, total. Eh, sí, eh, para todos aquellos que, que gusten de la obra de Mex, que es bastante dispersa como él, Ajá. ¿no? Eh, cuando digo dispersa es que tiene laburos hechos en televisión geniales. Sí. Tiene crónicas escritas. Sí. Tiene laburos eh, en cine. Eh, fa, mira, me, me olvidé de, por ejemplo en un punto es como que va eligiendo las cosas que lo ponen bien también para laburar ¿no? porque si hablamos de Los Pels, estaba ahí sí. eh, formando parte de, de, de un papel que eh, acompañaba a, a, un, a, a un tipo que también estaba ligado a los medios ¿no? Sí. Eh, yo no lo vi, pero digo también, el, también, yo, la, yo novela, también la novela pero, también se... se pero se si notaba que, que se divertía también claro. haciéndolo. Sí. Eh, pienso en Valentín en la película, también sí. era un profesor de música y eh. con, con, con un humor particular. Eh, en, en la página web de él, que es mexurtisberea.com, tienen fragmentos de, de todos los laburos de él y, y piezas, por ejemplo, para los que gusten del humor en radio, sí. eh, de, de lo que hizo. Bueno, y sus discos también que, que están ahí para, para ser escuchados. De hecho, nos vamos a quedar con algo de, de eso. Eh, y después eh, volvemos... Con el final de esta tarde, nos ¿Ya? vamos a ir un ratito antes. Ah, sí, vamos nos vamos bien. a ir un ratito antes, nosotros no lo vamos a ver con... Yo no lo, voy no lo voy a ver con Lalo Mir, pero lo voy a ver con amigos de radio también. Está bien. Viene mi amigo Pablo Héctor Cini. Yo el primer tiempo voy a ver. ¿El no? primer tiempo? Sí. Bueno. Después bueno. me tengo que ir bueno, cómo sí. no metemos un par de goles en el segundo tiempo. <risa> eh, sí Espero que no. Sí, no. Pablo, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a, a Max haciendo esta canción que se llama Piel de Cereza. Baba ti dao timidao baba de